Hace eh, tan solo una media hora también, antes de empezar, me lo comentaba, un director de recursos humanos muy conocido en nuestro país, y, que es la creatividad. ¿eh? Eh, y intentamos muchas veces hablar de creatividad, se nos llena la, la boca con perdón de la expresión, de creatividad, pero en ocasiones los de comunicación eh, nos cuesta trabajo llenarla de contenido. Yo creo que es un reto muy importante, del que, estoy seguro, eh, nos va a hablar... Eh, Pachi Lanzas, pues yo creo que es una oportunidad para que no solo nos cuente cómo lo hace en el Banco Santander, sino qué es lo que hay que hacer en, en comunicación. Adelante, Pachi. Bueno, yo pensaba hablar un poco del banco hoy, la verdad, pero es importante que estéis aquí que veáis que hay gente ahí fuera que hace cosas diferentes y no estar sentados todos en nuestros despachos pensando que lo que hacemos es lo mejor y que no hay nadie ahí fuera que nos pueda enseñar nada. Le decía antes esa frase Que, que cuando estaba preparando la presentación, como no sabía bien cómo enfocarla, eh, pensé que en este país solo hay dos cosas que interesan, que son o ¿no? los cotilleos o el fútbol. Como de cotilleos no muy puesto, voy a hablar de fútbol. La verdad es que podía haber cogido la beca y hubiera ido a las dos cosas, pero no se me ocurrió nada. ¿no? Pero ya está. Bueno, esta es la clasificación. Me parece que es como está hoy. No, yo no sé mucho escudo, soy de la LEDI, ¿eh? para o sea, evitar suspicacias. No. Soy muy bueno en otras cosas, pero soy de la Lepi. Así es como está ahora mismo la clasificación. Y eso lo pone ahí más de 200 millones de euros, es el presupuesto que tienen el Real Madrid y el Barcelona. De Villarreal no lo he encontrado, pero sospecho que no están de menor. Hay cinco o seis clubes en, el, en la liga que son los que tienen los mayores presupuestos. y que son los que tienen las mayores estrellas pero sin embargo no son los que tienen mejores resultados ahí está la prueba de, de atraer el mejor talento pues tampoco parece que sea crítico ayuda, porque los dos primeros son los que más presupuesto tienen y los que tienen más estrellas podríamos hablar del partido del Getafe el otro día lo que pasa es que me parecía un poco sangre hace que me parece mal que el Getafe nos quite, lo único que hacía bien era el Atlético era ser el Cupas, para el Getafe nos lo quitan, pero bueno gente ¿Qué le pasó el otro día? Que le falló la motivación en el último minuto y le sobró confianza. Si hubieran mantenido el tono que habían mantenido durante el principio del partido, al final hubieran ganado probablemente. Hay gente que dice la suerte del campeón. La suerte del campeón no existe. Lo que pasa es que el que es campeón es campeón desde el primer minuto hasta el último. Y cuando Oliver Kahn sube a rematar no sube para decirle al otro equipo hay qué miedo tengo, sube para decir pues, que no hemos tirado la toalla y no la habían tirado el ganado pero esto, todos estos jugadores cuando juegan con sus selecciones que no ganan tanto dinero como en sus equipos probablemente ponen más esfuerzo, más dedicación y más ganas que cuando juegan con sus equipos ¿por qué? por motivación entonces si vamos a la siguiente la cuestión es que los objetivos del Barça probablemente no coinciden muy bien con los objetivos de Ronaldo o Ronaldinho, ¿verdad? Si Ronaldinho lo que le preocupa es eh, jugar bien, ser la estrella y que todo el mundo le pida que le firme autógrafos, para el Barça el objetivo no es eso. El objetivo es que Ronaldinho meta goles para ganar el partido. ¿Qué es lo que no se ha sabido gestionar bien en este caso, yo creo? La alineación de los objetivos de uno con los objetivos de los otros. ¿Por qué se nos van los buenos de las empresas? Porque no somos capaces de alinear los objetivos de nuestra compañía con los suyos, que no siempre son ganar más dinero y no siempre son ser más jefe, sino simplemente ese concepto un poco extraño y un poco trabajado a veces de ser feliz en el puesto de trabajo con todo lo que suplica. Ahí la comunicación interna es donde aporta valor. Cuando somos capaces de identificar cuáles son los los objetivos, los anhelos de nuestras personas y cuáles son los de nuestra compañía y los alineamos y encontramos ese hilo conductor común ahí es cuando estamos aportando valor lo que tenemos que ser capaces es decir cómo la comunicación interna realmente ha sido capaz de aportar valor y está en la cuenta de resultados los señores de marca lo han hecho muy bien ahora una marca vale dinero la marca de Blanco Sertander vale más de mil millones de euros es pues la valoración que tiene nuestra marca sin embargo no hemos sido capaces de valorar nuestra marca interna ¿cuánto está dispuesto ¿cuánto está dispuesto un profesional a dejar de ganar por trabajar con nosotros y no con la competencia? es pues el valor de nuestra marca y como comunicación interna somos responsables de elevar ese valor de la marca me parece que no hay ninguna transparencia más. nada más que esta frase y esta frase A mí me parece que es algo que todos debemos tener en cuenta, todos los que nos dedicamos a esto. Que las personas quieren ser parte de algo más grande que ellos. Nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hacerles ver que realmente lo que están haciendo merece la pena y que es grande y que vale la pena que estén trabajando en ello. En la medida en que seamos capaces de hacerlo, tendremos éxito. En la medida en que sepamos transmitirles nuestro éxito los comités de dirección nos valorarán más y a la medida que nos valoren más veremos más cumplidos nuestros objetivos y yo como soy breve pues esto es todo lo que tenía que contar.